Muy bien, por suerte muy bien. ¿Con qué novedades? Bueno, eh, la principal novedad vino ayer. Ayer este se publicó en Estados Unidos uh, un dato bastante esperado, tan esperado como este la reacción que generó inesperada. Ayer se conoció el dato de inflación del mes de agosto. Es un tema que es recurrente en todo el mundo. Es un, un, un gran problema económico, o uno de los grandes problemas económicos más importantes está enfrentando este prácticamente todo el mundo. Ayer se conoció la tasa de inflación del mes de agosto en Estados Unidos fue un poco superior a la esperada y ese poco superior a la esperada generó una reacción muy fuerte a nivel del sistema financiero por un motivo muy sencillo. Se estaba esperando que la inflación estuviese ya bajo control, a más de una oportunidad inclusive en este mismo medio, habíamos dicho, que daba la impresión por lo menos los agentes económicos y financieros los estaban manifestando, el tema ya estaba casi controlado y se estaba a la vuelta ya de la esquina con este tema y que habría que empezar a ocuparse de otros temas. Bueno, el dato de ayer, la verdad que fue un baldazo de agua fría, la inflación estuvo por encima de lo que se esperaba no solo en el mes de agosto, sino en el anualizado, y esto generó una repercusión fuerte, se descuenta ya que el próximo informe de la Reserva Federal va a ser elevar otra vez la tasa de interés de referencia, 75 puntos, o sea 0,75%, se había especulado en las últimas semanas que si la inflación estaba controlada este número podría empezar a ser menor y de esa manera la restricción monetaria sería menor, pero bueno, el dato de ayer yo creo que echa por tierra todas esas esperanzas, Las consecuencias fueron bastante contundentes. La tasa de interés hipotecaria de Estados Unidos eh, ahora está ronda el 6%, una tasa que recién habíamos visto por allá por el año 2008, con la crisis del 2008, una tasa tan alta. Eh, las acciones general se generalizó la caída de los valores de las acciones, Disney casi un 4%, Netflix 7,78%, Eh, Facebook Meta verdad 9,37%, Boeing 7,19%, Coca-Cola que es una de las tradicionales que realmente resiste a todos los embates positivos y negativos, en este caso negativo, también cayó 3,25%, Amazon.com 7,6%, las caídas fueron generalizadas, la bolsa eh, hoy estaba tomando un poco nota de lo que había ocurrido ayer, Eh, pero las consecuencias fueron bastante claras y el dólar a nivel internacional y también en nuestra plaza subió en eh, el interbancario fondo nuestro país está en 4,76, 5, daría la impresión de que lo que nos queda de aquí, al menos hasta que ocurra algo muy contundente, es que siga subiendo paulatinamente de aquí, eh, por lo menos hasta los próximos anuncios. Eh, la inflación en nuestro país está por encima de lo que ha este, anotado Estados Unidos Eh, un poco por encima, un punto y medio casi por encima, eh, y la misma también eh, va a tener este efectos eh, si sube el dólar, si sube el tipo de cambio, esa, esa amortiguación que hemos visto en la caída eh, paulatina de la tasa de inflación probablemente se detenga y aquello que decíamos probablemente eh, damos más al 9 que al 10% de la inflación actual en nuestro país, bueno, se pueda revertir y que estemos más cerca del 9 y medio, 10 que del 9%. ...de aquí a fin de año... ...por más que es verdad que en los próximos meses... Eh, ...son los meses donde menos inflación... ...lo decíamos la semana pasada... ...menos inflación sufre nuestro país... ...los próximos meses de muy baja inflación... ...habrá que ver qué pasa en diciembre... ...que generalmente es una, un mes con inflación muy baja... ...fruto de los descuentos que hace UTE... ...y que afectan en la canasta de nuestro país... ...y a propósito de la canasta... Eh, ...estuvimos viendo algunos datos... ...para bajar un poco más a tierra... ...al oyente Común y Corriente que no maneja tanto estos números técnicos, hay un indicador que está este, creado por un economista, Fernando Esponda, llama el índice del precio asado con picadita. ¿Por qué le <risas> llama de esta manera? Bueno, en realidad, él en vez de estar haciendo los cálculos como hace el IND con todos los valores, dice, bueno, ¿cuánto cuesta un asado con picadita? ¿Y cómo ha variado este número? Que eso, en definitiva, más o menos todos los hemos vivido alguna vez. Bueno, ahí hizo el cálculo. En el último año el asado con picadita aumentó un, un 11 con 2%, más del 10%, más de 9 y medio de la inflación que tenemos a este momento. Y cuando cuando analiza la interna esa picadita, ese asado con picadita, el rubro que más subió fue la picadita, papas chips, maníes, etcétera, etcétera, el talame, ¿eh? El queso, que segundo el 16 con 9%, casi 17%, casi el doble de la inflación como y corriente la ensalada de la verdura, el aceite, etcétera, 16.7% el asado está en línea, 9.5%. El resto todos por encima de eh, la inflación que vemos todos los meses en este en el Instituto de Estadística, el postre 12%, las bebidas gaseosas y no gaseosa 10 por 10,2%. Quiere decir que Esto es lo que la gente ve en la realidad, por eso él, este creo este índice. Es lo que uno ve cuando uno hace desarrolla las actividades normales, un asado de un fin de semana, ese 9,5% resulta más que engañoso, el asado con picadita está bastante por encima de eso y algunos de los rubros eh, bastante alejados de eso. A ver, a ver el, de, ¿sí? discúlpame la, la interrupción sí. Mauro, volvé al principio, decime cuál fue la primer cifra, el primer porcentaje que mencionaste la picadita, o sea, papa, cheese, salame, sí, sí, sí. que es eh, 16,9% en un año. Bien. ¿Y si haces un promedio? Sí. Sí, de, de, ¿Sí? de los diferentes subrubros, digamos que, que incluyen la picadita y el asado, ¿qué, qué te da ese promedio? Me da 11,2% anual. Anual, exactamente. agosto o sea... del 2000 del 21 del pasado contra el 22. Bien, o sea que es, o sea, sale un, un 11% más cara la picadita Exactamente, es el así. asado de fin de semana con la picadita, mm. el vinito, de la Coca-Cola Ese es un 11,2% por tomati, el, to, el tomatito, la tomatito la también está incluido ahí para la ensalada En, en, en la ensalada 16,7% en la ensalada de lechuga, tomate, cebolla, etcétera, etcétera 16,7% de agosto del año pasado, agosto de este año O sea que en vez del índice McDonald's es el índice picadita con asado O asado con picadita el, el, Efectivamente, bien, bastante más gustó. uruguayo que el McDonald's Es infaltable gustó. el asado de fin de semana bien va, a ver, no, no me gustó el resultado Me gustó la idea El, <risa> bueno, resulta curioso, el resultado el... espero que con el tiempo Vaya mejorando Esperemos que sí <risa> no. Jorge, pero hay una nota buena De toda esta, la que lo que menos subió Aunque parezca raro fue el asado uh -huh. Es el que menos ha subido de todos los componentes De la picadita sí. Lo cual es raro, verdad porque uno da la impresión Que la carne es la que más ha subido Lo que pasa que es lo que uno gasta más Mientras que la papa chips es un paquete y nada más, la carne en cuanto sí. a valores es mucho más importante. Claro, pero ha fluctuado también, acordate de sí. de los límites que se pusieron al precio en, en un tiempo, ahora que, que ingresó el abrazado brasileño, entonces de alguna forma también la fluctuación debe estar incidiendo en, en el promedio anual, ¿no? Exactamente, Supongo. si nos dejáramos guiar por el precio crudo de la carne en internacional, el asado con picadita, con picaditas a alturas italianas en las nubes, mucho Seguro. más de lo que está hoy en día. Seguro, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿qué te quedas pendiente por allí? Y nada, Jorge, esperar este en las próximas semanas, que lo que va a ocurrir, salió un dato de desempleo nada más para que quede este, en la retina de los este, de la audiencia eh, se está se publicó los datos de desempleo por zona geográfica al cierre de julio, el 31 de julio, y que el 31 de julio, si no recuerdo mal, es previo al efecto shopping, eh, me parece. ¿Sí? Eh, en Maldonado, a esa altura, se estimaban aproximadamente un 5.000 personas desempleadas, o sea, buscando empleo y no encontrando. Un total del 4,7%, casi el doble de lo que teníamos tres meses para atrás, lo cual es bastante lógico porque sí. es el cierre, comparado con el cierre de la temporada, ¿verdad? Claro, claro. Pero repito, Hay que tomarlo con pinzas, porque no está aquí el dato de eh, el efecto shopping, que vamos a ver qué efecto tiene. De Por qué, pronto de qué, ese es el número. ¿De qué meses era eso en concreto? A, al a abrir, 31 de junio. julio. El segundo Ahí está el trimestre cerrado el 31 de julio. Claro. Eh, mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. Bien. Bueno, gracias Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, con gusto Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.